Adriana, cómo estás? El cordial saludo para vos. Muy bien. Este, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este comando. Bueno, eh, recién ingresabas con Guillermo, seguramente de recorrida, ¿no? Por los distintos sectores hay números que, bueno, todavía no hablan de un certero porcentaje, pero eh, cómo tomas los números que se manejan hasta el momento. Bueno, mira. Si bien es cierto que hay pocas mesas escrutadas, vos verás que recién están llegando nuestras fiscales, hay mesas enteras que todavía no tenemos datos. La verdad es que surge este, con el análisis de las primeras, de los primeros ingresos de los certificados de escrutinio, que hay un claro, un claro ganador, que es el Intendente este, actual, ¿verdad? Después nosotros no podemos eh, tener más precisiones, porque en algunas mesas hemos salido segundos, en otras mesas hemos salido terceros, y ahí hasta que no se destina y que no lleguen el resultado de las este, de escuelas importantes, del microcentro y de otros este, lugares que todavía no han venido nuestros fiscales, no les podemos afirmar ni dar la certeza de cómo quedamos posicionados. Eh, nosotros estuvimos eh, presentes de muy tempranito en la escuela 32, donde ahí Adriana Capuano logró, eh, por muy escaso margen, un segundo lugar, eh, probablemente sobre Cladera. Sí, es como te decíamos hoy, también anduvimos muy bien en Cierras este y en otras mesas hemos tenido la oportunidad de salir segundos. Pero bueno, todavía hay que esperar el recuento global. Así que para nosotros eso es muy importante... Este, somos una fuerza nueva con escaso tiempo de trabajo, la verdad que de todos los candidatos que se presentaron nosotros éramos los que teníamos un mayor porcentaje de desconocimiento sobre la población y eso hizo que la mecánica nuestra de trabajo es presentarnos uno a uno con el vecino para que nos vaya conociendo así que para nosotros esta es una etapa muy importante que nos define un piso y en la cual estamos este, por supuesto y para trabajar y aumentar esto para el mes de octubre Bueno, ¿cómo vivió una precandidata a intendente, nada más y nada menos que de barria, eh, esta jornada de hoy? Bueno, fue una jornada fantástica, fantástica. Eh, desde el acompañamiento mismo del tiempo, porque el clima ayudó a todo esto, fue impresionante la cantidad de gente que se acercó a votar. Así que esto es muy bueno, indica una clara participación de la ciudadanía y de todos los sectores, así que para nosotros eso es fundamental. Gracias, Adriana. Gracias a vos. Gracias. Bueno, nos saludamos un segundito a Guillermo Santellán. Eh, para vos también, que sos muy joven y que esto tiene que ver con un hecho muy importante, Intruida, ¿cómo lo has vivido hoy? Eh, como lo que es una fiesta de la democracia, eh, acompañando a los vecinos, tratando de colaborar en que todo funcione de la mejor manera y viendo si nuestra propuesta va tomando caladura en el electorado local. Nosotros pretendemos ser una fuerza que tenga una voz eh, que se escuche en Olavarría y trabajamos con mucha fuerza para eso, así que contentos y esperando ponernos ya a trabajar para octubre. ¿Se pudo dormir la noche anterior, llamó? Poco, poco. Como verás en mi cara, eh, la verdad que es, eh, es eh, la responsabilidad de, de enfrentar este tipo de, de desafíos y toda la gente que colabora produce un estado de, de ansiedad por la responsabilidad que significa representar a los vecinos de Olavarría. Y bueno, la verdad que eh, es difícil, pero es lo que nos gusta y lo hacemos la verdad que lo hacemos porque queremos y porque nos gusta. Así que muy agradecido con todos los vecinos, esperando poder eh, hacer una mejor performance en octubre para poder darle a Olavarría nuestra mirada y, y que nuestra voz se escuche. Eso es simplemente lo que queremos. Gracias, Guillermo. Bueno, Adriana, ¿qué se va a hacer? Eh, como decíamos, de aquí a octubre ¿Qué tipo de trabajo van a encargar? Y nosotros, como te decíamos hoy eh, Todavía tenemos Mucho territorio por recorrer En ¿no? Aravarría la, eh, la mecánica vamos a seguir aplicando la misma Es decir, tratando de tener un contacto este, de, Digamos Cuerpo a cuerpo con el vecino La posibilidad de conocernos, de conocer sus necesidades De canalizarlas a través De nuestros concejales Así que El trabajo se va a identificar. <cười>